Estamos grabando. Oh mira, mira como suena mi espalda. ¡Aló! ¿A quién busca? No se encuentra. Pero tengo acá al lado a Mauro Radial. ¿Le sirve? No, no no le sirve. ¡Mauro! ¡Ah no! ¡Ah, lo t e n s muy grabando! Está ocupado comiendo parece. Así es. Hola, amigos y amigas. Amigos y amigas, como decía Raúl Alcaino en Noche de Ronda. Ramón el y Cañino,、amiga. ¿quién e s Ramón l c a í n o Así、ah, se llama.、No. Es un mito, weón. <risa> Bienvenidos al episodio número 36 de Incompetencia Radial. ¿El 36? Sí, pues el otro fue el especial.、Yeah. Que causó tanto furor. ¡Uh! ¿no?、Oh, nos han posteado de una forma, weón. Sí, casi spam. Increíble. Oye. Dígame. ¿Por qué no das la dirección del blog? Donde pueden encontrar los horarios en que nos transmiten zoomradio.cl, decultoradio.com y el enlace a podcaster.cl. ¿Por q u e no quiero? b u e n o Oye, estamos rápidos. í algo pasa. <risa> Está volviendo el maldito verano, ¿eh? o sea, el maldito calor. La maldita primavera. Sí, la maldita primavera. Estamos <risa>、sí. con las alergias. Ya, bo, la dirección <risa> es. <risa> i n c o m p e t e n c i a r a d i a l b l o g s p o t c o m Y el correo donde nos envían muchos mails. Solamente nos escriben para pedir los premios de los concursos, esta gente. Sí, el colmo. No puede ser. i n c o m p e t e n c i a r a d i a l g m a i l c o m Hoy tengo el terrible dolor de cráneo. Les aviso el tiro. ¿Qué hectárea? Creo que esa talla de n Ya la hemos tirado. Eh, así que si, hay, si estoy más menso que de costumbre, es eso. ¡Oye! ¡Mira lo que llegó! ¿Qué llegó? Radiohead. Sí, el sello nos mandó el disco.、Yeah. <risa> Caleta. ¿Este es del disco nuevo lo que vas a、sí. poner a continuación? ¡Hi!、Sí. ¿Lo escuchaste ya? ¡Hi!、Sí. ¿Y?、Eh, Normal, Radiohead. d t i r Sí, Radiohead. <risa> ya,、okay. No es la sorpresa que nos dieron con Kid A o con Amnesia. Como un. Está bueno igual. De... O sea, este disco va a ser más que nada recordado por la manera en que se distribuyó. más sonido. que por el sonido. Y ha sido más famoso por eso. ¿ves? Más que por su sonido. Sí. Interesante ese fenómeno. Otra manera de hacer publicidad. Claro. ¿Y por qué escogiste esta canción? Nada, lo mismo. ¿Qué <risa> canción es? <risa> Jigs of Falling in t o Places de Radiohead de su nuevo álbum, In Rainbows. e s a s palmas, a ver esas palmas. Ya.、Yeah. Oh. Oh. Para mis fanáticos. ¿Qué estuvimos escuchando? Escuchábamos lo nuevo Radiohead Jigs of Falling into Place. Después escuchamos a Tracy Mass the Plastics. Tracy s h a m p o ¿No? Tracy Plus the Plastics. Plas, plas, plas, plas, plas, plas, plas, plas. ¿Puedo anunciar eso? No lo sé.、Ah, sí, nadie lo sabe.、Plas. Tracy Plus The Plastics con Nita c l a w de su disco ah, Culture ah. for Pigeon. ¿Te gustó la música que puse? Uy, mamala, mamala. Sí, claro, pero acá me o v e la patita, u、bueno, estaba bailando por acá. Oye,、eh, ¿te acuerdas que jueves fuimos ahí a la tocata en, en, en, en, en White t r a s h ¿White t r a s h ¿Vino? The ¿Yo fui? Wild, sí, fuimos todos. Estoy todo en competencia radial, más invitados. Simplezas.、Sí. Eh, ¿Qué te pareció? El show de Colectivo Eterio en el ciclo Cada canción, una historia. Como siempre, muy d i v e r t i d o ¿El sonido? Tuvo problemas o n i d o Ah, bueno, qué b u e no que lo dijiste tú. ¿No? ¿Eh? Eh... Ah, vos q u i e s t a r quedando a los leones. Hay que burr. Sí, pues. Yo, por lo que me dijeron, Ignacio, <ríe> tuvo mal el sonido. <ríe> Yo lo digo con palabras más fuertes, eso sí. Oye, y me dejaron otra vez nuevamente. Estando en la lista, llego, me presento y me dicen que no estoy en la sí, lista. La sí, mentira, que. Es una la confabulación, la confabulación la... en contra de i g n a t e Maus. Dejaron afuera a toda la gente que iba con nosotros, nos estábamos pegando la quebrada. No, sí,、oh, sí, nosotros t e n e m o s hermanos acá, hermanos aquí. Tú. <risa> Incompetencia radial, por mal. Llegamos y no estábamos en la lista. Yo no voy a decir quién fue la persona. <risa> pero fue. Xaga, o X h a g a como le dicen sus amigos. En serio、oh. neurótica, nos dejó, fuera, nos dejó fuera. Igual entramos. Sí, pues estamos, todos nos golpearon los guardias. Dijimos que éramos de incompetencia radial y ahí nos hicieron pasar. Claro,、no? después de haber golpeado los guardias. Mauro fue a comprar también Ron y lo asaltaron, salió como con 20 lucas. Ay, sí, í e Incompetencia radial denuncia. Ya, está bien, White Trash se puso con Con el local. Un、no bonito, no、bonito local. n o imaginamos que no cobraron porque, como era gratis la cosa. <risa> Onda, tendrían... Yo creo que eso era, po, onda ganan con el consumo, entonces por eso nos asaltearon. Obvio, por eso nos dejaron entrar. Ok, Nike Burr. Lo que pasa es que yo andaba muy cagado, sueño s día de semana esta n e cuestión, y me quise tomar una bebida energética con ron, que en todas partes me sale mucho más barato de lo que me sale h Mucho más barato. Pro promedio 2,500, 0 ¿no? o 3、no, 3,500. Ya ponle tú 3,500.、Mm. ¿Cachai? ¿Cuánto, te, ¿Cuánto le salió a Mauro? 4.500 por hermano. 4.500. 4.500 por hermano. No hay que verla, s o l a s La otra vez, por mala fortuna, fui a caer e un local en Vitacura. Bien fobecito Pero. Allá me cobraron 3.500 por el p o r el c o m b o No hay que verla, s o l a s Ok. Entonces, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar la canción del grupo We All Have Hooks for Hands. Ah, diablo. The Trying To Outfox Use Man All よし <laughs> ウィオウハブ Un beatbox Ya, listo. ¡Eh,、ah, b u e n a buena! Uy, tenemos la media invitada acá en Incompetencia Radial. Sí, ¿Qué Sí. í es eso? No sé. Tenemos aquí como un bicharraco La fauna se hace presente en Estudios Infierno. Sí. Les mando un saludo a todos ustedes. Parece una selva esta cuestión.、Hay、Principalmente una... a, los, a la s persona s que está n en el grupo de las de Incompetencia Radial que se quejaron. Nosotros, porque encontraron que era、Uy. fome el saludo que les dimos la semana pasada. Bueno, igual al menos alguien nos peló, pero nadie agradeció. Si、sí, nadie dijo, ah, bueno, que nos hayan nombrado,、Uy. hermano.、Así. Ah, tú、y、dijiste, no... pu, tú agradeciste, pero nosotros no te saludamos. No, p u e Mal hecho. <ríe> Un saludo a m a u i Gracias. Sí, ¿Quién está reclamando? Piazadora. Piazadora, nada que ver, p u e y si se pone a llover? A mi arco ir y subirás. A todo esto. El equipo de incompetencia radial encontró en el video de p i a z a d o r a con el c h i s e r m e ¡A Mauro! ¡Salía Mauro vestido de blanco! o a c a b ó Dentro、bicicleta. de todos los descubrimientos de, de la foto prohibida,、eh, de la otra vez donde salía yo con mi dancing, con mi nuevo estilo de baile.、Eh, sí. Y después va y aparezco yo、eh, en el video de p i a z a d、sí. o r a montado en una moto blanca,、eh, en un vestido blanco completo.、Eh. Búsquenlo en YouTube el segundo día. Que、claro, ahora en el segundo 10 a p a r e c A los que me han visto con máscara en algunas partes, bueno, ahí van a cachar mi cara verdadera. Digo <risa>、no. que le cantaran una canción de Lionel Richie, La pieza ahora. Ah. Porque ahí se le va a pasar.、La、Hello,、canción. is it me you're looking <risa> for? I wanna see it in your eyes. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, t n tin, tin, tin, t e n tin, tin, tin, n i tin, tin, tin, t ¿Estáis lo que hay que hacer para mantener a los auditorios? Sí, bueno, m b i hay、mola. que r e g a l a r l e gorros y cuestiones. ¿Qué pasó? Ya, ya se despachó el gorro, ¿no? El gorro va a la próxima semana. ¿La próxima semana será? ¿sí? Camino a h o r i t por Correo de Chile. Para Pequeñín o Berrebolledo, también conocido en, en, la, en el AMPA. ¿En el AMPA? En el AMPA. Internetístico. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Lo que escuchan de fondo, ustedes creen que es una canción que tenemos nosotros, pero no. Y es cha, una magnífica cha, cha, calidad box-boxística de Ignaz t the Mouse. ¿Eh? Mire, hoy caché que nos están copiando ese detalle en, cha, cha. en el Club de la Comedia.、Man. ¿Qué? Un loco que ha cachado q u e el Club de la Comedia, que lo que antes era la SSA. Sabéis que cacho, pero no lo he visto. Ya, <risa>、yeah. hay ¿Pasa? una de esos sketch. h、mm, q u e hacen cha, así? Cha. Hay un loco que hace ruido, ¿cachai? Hace ruido. Que a r r a hace ruido así. í beatboxer? Como yo. No sé si es beatboxer, pero de hecho la otra vez estaba haciendo entrenas. ¿Estás c u a r d a n d o yo t q u Oh, c sí, pues. Fue un momento mágico en internet. Sí, p u e hizo un dominico. o y todos dicen: onda, Oh, loco, la cagó. No hay que ver, pues lo ¿naguer? mismo ¿naguer? que hacemos nosotros. Vamos、ah, a cobrar derechos. Vamos a tener que hacer un canal i r t v Uhhh,、uh, p o d í m o s filmarnos y todo. Ese fue es un,、uh, un, un segmento de 15 minutos. Yo h e e s c u c h a d a que hay proyectos para hacer cosas nuevas. Hace onda como una revista en PDF, canal sí, de televisión, c o n f e a de、radial. Canal de televisión por internet. Por internet, hermano, por, <risa> por internet. Oye, sí, voy a ir. Hay las planas mayores, pero parece que no estamos contemplados. s d e j a t á afuera? c l a Está otra vez. Parece que los rostros van a ser la Pilla Zamora, el e s m i l l a y el. Pequeñín. Y el Nora, y el pequeñín. El Nora Gabriel Pinto. Y esto nos da pie para ir con la música. ¿Qué nos da pie, weón? Nada nos dio pie esto, para nada.、Pues? Esto, se nos acabaron las ideas. Eso da pie para ir. Dijiste a... que habíamos escuchado los sumandas, esto. Sí. sí, pues. Ya, v o l s q vamos a escuchar ahora? Oh, mira, un grupo nuevo. e s t e es un grupo,、oh, <coughs> un grupo nuevo chileno. Esto、eh, nunca lo he escuchado. Un grupo nuevo chileno está partiendo. El disco se lo va a producir Christian Heine con Vicente Sanfuente. Y se llama Franz Ferdinand. Franz Ferdinando. Sí, así es. Ajá, la el archiduque. Es... El archiduque. Muy bien, estáis tan informado t ú e n historia. Y、uh -huh. la canción es Shitting on You. エクトリス・フェープショー、スー。 Psycho bitch, para los que no dominan el idioma inglés, significa como psicoputa. Ah, pero qué vulgar. Se dice psico mariposa nocturna. Psico trabajadora nocturna. Trabajador. Ok, jeguís a b l a de los. Trabajadoras nocturnas. Como. Se podría hacer como eufemismos que la gente usa para referirse a ciertas cosas. ¿Para la profesión más antigua del mundo? ¿O en en, en en este, no, en varias cosas. Por ejemplo, que las prostitutas no q u i e r e n que le digan prostitutas, q u i e r e n que le digan trabajadora, trabajadora sexual. Bueno, Pero en, en varias otras cosas también encuentro que sea eso. Hay ¿Cachado? hay la, Las secretarias, que le gusta que le digan secretarias. ¿Cómo se les dice? Le、eso? gusta que le digan.、Eh, administrativas. ¿Amante del jefe? <risas> ah, ¿cómo? Administrativas. Administrativas, ¿cachai?、Ah, no te niegue e s o Nunca he escuchado.、No. Pero para el día de la secretaria quieren que la regalen chocolate, flores y cuestiones. Es que el día de la administrativa no existe, pero、pues, hermano. Por eso, pues, pues. y a ti cómo te gusta que te digan? gusta que me digan. Mau No, pero Mauro Radial no me gusta. ¿No te gustó a,、no. ¿no、a ella? ¿No te acostumbra s a ella? No. Pensaba que ya está ahí superado. En no,、eso. me carga Mauro Radial. ¿No, no se te ocurre otra cosa.、No. Otro día que h a c h o un loco, me, me llamó un, un loco de MTR ¿sí? para venderme cable. Y、el cable a、sí, sido un cable corriente. Claro, y el loco <risa> se, se llamaba como, ponle s tu Jorge, ¿Radiage? Boca Negra. Boca, Boca Negra. Negra, buen nombre. Esa e á así me podría llamar yo, pues, Mauro Boca Negra. ¿Ah? ¿A Potempo? ¿Qué le gusta más?、Eh, ¿Mauro Radial o Mauro Boca Negra? Póngale nombre a Mauro, o Póngale nombre, la puerta del baño. <risa> Póngale nombre Mauro, si usted puede postular para un gorro, un gorro que le íbamos a, a mandar a Pequeñín, pero ahora vamos a desviar para este concurso. Póngale ¿Cómo nombre Mauro. u s se tiene más concurso, ¿no? Alguien estaba pidiendo un concurso de poleras mojadas, pero parece que yo entendí mal, parece que, eran, que quería que regalaran poleras. ¿Qué pensáis de eso, de regalar poleras? Yo, yo no tengo poleras ni para mí, ¿no? No, pero ahí la producción se pone con poleras para todos. Pa un... Ah,、no、sí, porque yo tengo que andar a t o d r e s o desnudo. ¿Ah? Sí, pero ahí m o s traído la musculatura. El musculatismo. Podríamos regalar porera. Yo igual ¿Sí? no voy a hacer una p o l e r a en competencia radial, pero no la voy a regalar. Ya.、Yeah. Me la voy a regalar a mí. Pero sí se podría regalar porera. ¿Quién quería participar con colera? Con colera. ¿Quién quería con colera? La Yari parece. ¿Yari? Yari. No, sí. Parece, era, ah, o sea,、parece. que un, Yari es un n o m b r e de mujer o de hombre. Es como medio híbrido. Sí, se llama La Yari, yo creo que e mujer. Ah, era La La Yari. Bueno, le decimos a la Yari que vamos a hacer eso. Pero o qué hay que regalar entonces de hombre y de mujer? Está hilo.、Oh. Sí, vamos a tener que ver el... cómo es la cosa. ¿eh? A menos que a la Yari le gusten las poleras de hombre. A lo mejor igual. A lo mejor、hombre. le gustan.、Mm, sí, puede ser. Un... o a l o mejor, como el otro día regalamos un y o k i de hombre, podríamos regalar un... una polera para mujer. Pero igual, eso, eso, eso de los sorteos es como cuando te regalan un auto. Te regalan un auto y uno no sabe manejar, mala suerte. Te lo que lleva igual. Ay, que lata, b o、bueno, m un g a n a o r de un auto, eso no sabéis manejar.、Uh, bueno, iba a q í a a ser una polera de hombre para una mujer, lo mismo. Tan... Bueno, s i se la gana una mujer, me la regala a mí. ¿eh? Uy, tan galán quieres tú. ¿Ah? Tan galán. Es un galán, Mauro r d i a l Ahora Ignaz de o está musicalizando el. l c u á n e r e m o s musicalizando o ¡Un perfecto bandido! ピエールアトゥーティーズ。 Ya, entonces ahora vamos a ir con una petición que llegó al blog. Primera vez que nos l l e g a una petición de que pongamos alguna canción. Y eso es muy bueno porque muy nosotros bueno. pedimos esto al principio, cuando partimos, hace 32 <ríe> capítulos atrás, y no llegó nadie. O sea. Y ahora sí, así que este es nuestro grupo protegido, lo queremos mucho. <ríe> <ríe> son nuestros hijos, no, son como nuestros padres. ¿Quiénes son? Yo no recuerdo q u é fue la persona que p e d i ó esto. Lo que nos pidieron, Caramelitus. ¿Es un grupo chileno? Un grupo chileno. Sí, muy bien. Con la canción Un caballo saltando. Un caballo. Un caballo saltando. Ya, ahora vamos a escuchar la versión de Caramelitos.、Uh -huh. Echábamos a los chilenos Caramelitos、paredes. con su canción Un caballo saltando. Sí, un saludo pues, a Caramelitos. Me cayeron el... muy bien. Le podríamos decir al equipo t e c n o n e r d que coloque el m y Space cuando, cuando subamos esto. Sí. ¿Sí? Vamos a poner el, el MySpace de Caramelitus. Ya, bacán. Y le vamos a poner el l a c t y vamos a poner todo así para que Caramelitus. Y vamos a tener todos los días una canción de Caramelitus. Y vamos a decir que nosotros l o s descubrimos, sí. Hay,、eh. un, hay un tema del MySpace que no puedo descargar por si acaso. Le aviso Caramelitus si es que realmente no lo escuché. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. No me acuerdo. Un tema muy bueno. Y después escuchamos a YT, con la canción no, Nonstop. No ¿Qué de... e disco, Ignacio? The light at the end of the tunnel is a train. La luz al final del túnel de s u p r e m n o hemos colocado algo de este disco? No, ¿no? ¿O, o, sí? ¿O sí? Bueno, no ustedes、sé. nos van a perdonar, pero tenemos una memoria más frágil que、sí. nuestro presupuesto. s n o m da mucha lata escuchar todos los capítulos anteriores para saber si hemos puesto el... algo.、Ah, Siempre ah, lo hacemos, pero cada vez está siendo peor porque, como de cada vez un capítulo, no. Cada vez、no、más capítulos, más capítulos, más capítulos, más capítulos, capítulo, más capítulos, más capítulos, más capítulos, más capítulos, más capítulos. s Muy bien, estamos musicalizando. Acá, ¿no? Hoy estábamos diciendo que podrían mandar, es que ustedes tienen una banda, que quieren que coloquemos acá, que manden los enlaces, o que nos manden las canciones, o que nos manden los discos.、Eh, pero igual yo cacho que si tienen una, un grupo de speed metal, absténganse. Ustedes cachan más o menos la música c u á l e s speed metal? Como Metallica antes. ¿Metallica antes?、Claro. Antes de qué. Antes de que se pintaran los ojos, ojos y se cortaran el pelo. Bueno, ojalá que, que sigan aportando, porque nosotros ya no tenemos qué hacer como se ha notado en este capítulo. A mí se me a g a r r a o n los discos, hermano. Se me a g a r r a o n los discos, yo no tengo nada que escuchar. Así que pedimos que la gente también nos envíe discos. Discos,、sí. Y dinero, dinero también es bienvenido. Sí, güey,、sí, cachen que los temas salen porque, para que vean, la g e n t e Neurótica nos regaló el, un sample con su artista y han salido hartos de Neurótica. De hecho, ahora viene otro. Chupa media. Chupa m e d i a c h u p a m e d i a Dice el público: El público dice eso. El público dice público Yo odio e l público. El público me da c o m el o l l e vuelo. ¿Tiene algo que d e c i r e n nuts de m o s Sí, vamos a ir a escuchar a o f f y con la canción Brand New Car de su EP Sweet and Looted. Sweet and Looted. Parts of the world. They know my name, UFFIE is her. Two million plays way before my album's coming out. So when you hear this track, best believe I hit the five. Give r o p s to all my crew, my top ten is made of stars. We rockin' the planet with beads i n d a cosmic god. So let this youngster take you, you on a hip hop ride. c r o s s the planet, techno, we gonna make your body s l i d e Charge it, rip it, play it, say it, up、oh, you got that robot rock、okay. Play me on every track, it sounds good, well you're just not We're taking super dope every time we give the show. We go i n super fast, w h so you suck up on extra slow. Time and time you staring at my pig like a peeping Tom. I got to thanks Tom for my space where it started from. So if y o u my friend, put your hands up in the air. I'm number one on the French Top Artist Indie Scare. I'm the r e c o r d g u n it's time to blow, remove it on the charts. Breakdown, panic attack. All this global hopping has got me out of whack. I gotta stand up tall, back up at the wall to show them how we do. at t Hey, h I'm gonna crush your p a r t y stay until the dawn. I'm gonna drink all your bottles before I go home. Upbeat Cutie leaves your bar empty. I'm only 19 and I'm super sexy. Magazines stalk me like record companies. I'll do this photo shoot, but I keep the Gucci. I like to dress fancy. I'm a wise chicken. I got more stamps in my passport than a post office. Oh, I'm making the hype. Yo, you know what it's like me and V2 traveling first. c l a s s and we save your whole night. I Like a computer, the, the, the internet is g o i n g n u t s a n d I'm the witch doctor. ティンビトンシ Nos vigilan y el resto de bichos se suicidan constantemente ante las moscas, anchados y mantes sonriendo en el front y de sus muertes, donde sobreviven sin tener otro interés que el de aprovecharse de un rastro posicionado en la guerra total de ese aparato militar en el que hoy vivimos. どうしてもあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにトなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなた s ためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあな スピードはないです。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 Sí, entonces、pues、escuchamos a. A TA. TA. Sileno.、Sí, es el era e que decía el sello Neurótica. Eso se llama Hormigas. Que no es Hormigas Planas. Que. Oye, estoy impresionante en competencia r a d i a l hoy día. Creo que, creo que ha sido el mejor en competencia r a d i a l en años. Nos estamos acercando al, a. Como, como a más o menos, ¿en cuánto tiempo más vamos a tener el número 50 de incompetencia radial?、No、¿Cuál? s o ellos, son malos para las matemáticas. Llegan igual 50. 0 ¿Ah? a Porque el 50 ya como para pa hacer una fiesta o para terminarlo, así. Son las o p c i o n e s Tira、así. para terminarlo, parece. <risa> ¿Qué dice el público? Podríamos hacer una encuesta. ¿Se cierra incompetente? Y le hacemos caso, nomás no importa. Claro. Porque、okay, Ahí van a estar todos los de Rizosónica votando. Que se acabe, que se acabe.、Ah. <ríe> y Chile 1 también ahí. Que se acabe, que se acabe. Sí, sí los c a c h a m o s Nos odian todos. Sobre todo a Mauro. Nosotros también nos odiamos. Oye. Yo odio Ignacio. Lo, lo, a Ignacio. ¿A Ignacio quién? ¿Eh? ¿A qué Ignacio? Franzani. A Ignacio Franzani. Muy bien, Mauro. Ya. Ahora viene el segmento que todos estaban esperando. El invitado para. Me gusta, pero me asusta. es ni más ni menos que Mauro the Mouse muchas gracias les voy a explicar por qué esta canción、eh, está como fuera de la línea programática digamos de incompetencia radial、sí. lo que pasa es que e s t á es una de esas bandas como c ó m o le llaman esas bandas ¿Banda maqueteadas、tributo. esas bandas maqueteadas cuando hace como por casting no por casting para teñirse el pelo banda maqueteada banda de laboratorio <ríe> s í van del a b o r a t o r i o y lo llaman, pum.、Pues. Ah, Estamos hablando de Sugar Hill Gang. Dicen que este fue uno de los primeros. raps que se grabó en la、ah, pita. en la vida. En la pita. Pero dicen que es mentira. O sea, donde alguna gente dice que es el primero, otros dicen que es mentira. Que no es e l p r i m e r o e l primero es rapulento. Es rapulento. Es rapulento. Es rap, es rap, es rap, es rap. rapulento. Es bacán, es bacán, me lo canto y me lo gozo. Un saludo al Lalo. s Ten cuidado, no puede llegar un balazo, hermano. Ya. <risa> <risa> Por si una vez en una docata caché el loco, sacó una pistola, pum.、Pues. ¿Una pistola? Sí, una tocada de la. Pero era un encendedor, a lo mejor. ¿Eh? No sé, encendió solamente los ánimos. <risa>、eh, ya, o Sugar Hell Gang. La canción es Rapper's Delight. Vamos a escuchar un, un mix que es un poquito más corto que la versión original, porque la versión original dura 14 minutos. Claro, este, es un, claro, este es un mix de la canción y、claro. aparte es una incompetencia radial Edit. <risa> claro, una curiosidad sobre este tema es que. <risa> ¿Ustedes se acuerdan de la SketchUp? No, no se acuerdan. Pero se acuerdan de la canción a c e r Eje, Ja, jere, jere, jere, jere, jere. A ver, yeah, tío, t o esa. Vamos, tío Valentín, toquela, toquela. a c e r Eje, Toda esa. Jaram, j to... e l coro、bueno. de la canción, jere, jere. Que está muy mal reproduciendo en m a t t h e s Dom o u s e Es la transcripción literal,、uh, fonética, al castellano. O al español, como dicen algunos, de esta canción, pues de Rappers Delight. t quién dijo eso? Quién dijo eso? ¿A hacer d hip hop, ¿A hacer de j e j a c a c h a i Onda como que el. Hacer de j e j a Ustedes e s c u c h e n las dos canciones:、a、Hacer de jejas, hop, de jejas, de j e j a e jejas, de t e j a e hip -hop, the hip, -hop, the hip hop you d o n t s t o p t h e r e j a s de jejas, de j a s de jejas, de jejas, de jejas, de jejas, de jejas, de jejas, e j e a e j e a s Ah, anda, te cago. Muy bien, podemos hacer una banda. Sí, hacer de j e j a Yo a tenía el bajo, ya, cantado.、Sí. Y yo hago ¿Sí? los coros, no sé cómo. Verdad. Luego sigo un una p a n d e r i t a Y con v e s t i d o ¡Oh! <risa> ¡Qué feo! ¡Ya! ¡Oye! Ya. ¡Listo! ¡Un gustazo! ¡No, nos vamos! ¡Sugar Hill Gang! ¡Rappers Delight! ¡Old School Mix! ¡Hasta la próxima! Ahí se ven babosos. ¡Adiós! Checkbook, cause it costs more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a b u n s from the rocket, not a dime till I made it again. Everybody go, oh, e l l mo, hell, what you gonna do today? c a u s e I m gonna get a fly girl, gonna get some spagna drive off in a deaf OJ? Everybody go, oh, hell. Well, it's on and, on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of d o u b I said a M A S, a T E R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts kicking t o your toe. You start t h p p i n g your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, they start doing the freak. I said bam, I'll ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You're rocking to the r h y t h m s h a k e your d a r e k You're rocking to the beat without a care. c o u r e the sure shot MCs for the affair. Now, I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of r l i n d eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. sing it on and, and on and on and on and on. The beat don't stop until the b r e a k of d a w n I sing it on, on and on and on and on and on like hide, a hot butter. The pop, the pop, the pop, the pop, the pop, the pop, pop. You don't dare stop or come alive, y a l l Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby. Of the bunch, but that's okay. I still keep in s t r o n g cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and, and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn.、I、sing it on and, and on and on and on and on. Rock, rock, yo. I'll throw it on the floor. Like a millionaire that has no money, like a rainy day that is not wet, like a g a m b l i n fiend that does not bet, like Dracula without his fangs, like the boogie to the boogie without the boogie bang, like collard greens that don't taste good, like a tree that's not made out of wood, like going up and not coming down, it's just like the beat without sound, no sound to the beat, beat into the freak, everybody just rock and dance to the beat. Have you ever gone over a friend's house to eat and a food just ain't no good? I mean, a macaroni soggy, the peas almost, and the chicken tastes like wood. So you try to play it off like you think you can buy saying that you're full. And then your friend says, Mama, he s just being polite, he ain't finished. Oh, that's full. So your heart starts pumping, and you think of a lie, and you say that you already ate. And your friend says, Man, there's plenty of food, so you pile some more on your plate. But while the sticky food's steaming, your mind starts to dream of t h e moment, it's time to leave. And then you look at your plate, and your chicken's slowly rotting into something that looks like cheese. Oh, so you say, that's it, I got to leave this place. I don't care what these people think. I'm just sitting here making myself nauseous with this ugly food that stinks. Oh, so you bust out the door while it's still closed, still sick from the food you ate. And then you run to the store for quick relief from a bottle of KO Pectate. And then you call your friend two weeks later to see how he has been. And he says, I understand about the food, babe, but bumper,、well, we're still friends.、Oh, with a hip. The hibbit to the hibbit, a hip, hip, a hobby, o u don't stop. The rocker to the bang, bang. Look, it say, up jump the w i g g i t to the rhythm of the w i g g i t bead. I said, Hank, can you rock? Can you rock to the rhythm that just don't stop? Or can you hip me t o The s h o b y d o I said, come on, make, make the people move.